Bien, amigos, nuevamente estamos aquí en esta pequeña cápsula de Rodo Recomienda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora vamos a seguir un poco la línea de los cómics、eh, nuevos, o、uh -huh. modernos, por así decirlo. m o d e r n o En este caso, me toca recomendar una historia que ahorita todavía sigue apareciendo, es decir, todavía no concluye. No. Sin embargo, es un evento que es un tanto extenso, ya que va a durar un año. Es un evento que dura un año, ya que la periodicidad de cada número es mensual. Sin embargo, lo que conlleva el evento es lo que realmente lo hace interesante. Así es. Muchas veces nosotros supimos del universo de DC, Superman, Batman, etc. Y también conocimos el famoso universo de los Watchmen. Todos recordarán más que nada los Watchmen, tal vez no por desafortunadamente por la novela gráfica de Alan Moore, sino por la película ¿Sí? del queridísimo Zack Snyder de este Armando. Sí. Y en este caso, ahora lo que hace DC. En esta cuestión del mismo Revert y todo esto, junta a los dos universos. Claro. ¿Qué pasaría cuando interactúen estos universos? ¿Cuándo pasaría cuando el, el personaje más fuerte del universo de s e q u e Superman,、mm -hmm. se enfrente contra el personaje más fuerte del universo de los Watchmen, que sería el Doctor Who? Tom h a t t a n así es. Una eh, lectura eh, pesada, es pesada.、Sí. Quien leyó la novela de Alan Moore este, es pesadita, Los Watchmen. Sin embargo, no por eso deja de ser interesante.、Uh -huh. Hay que tener paciencia para leerla. Aquí se maneja, si bien ya no la escribe、eh, Alan Moore, la escribe Jeff Jones, que、uh -huh. es un escritor también muy bueno, pero con una sobrecarga de diálogos y una historia un tanto lenta.、Eh, no por eso deja de ser mala. De hecho, sus r o n s o sus historias en. Green Hunter, creo que fueron de las mejores que ha、sí. habido para el personaje de Green l a n t e r Así es. En este caso, ahora a él le toca llevar esta cuestión del de,、eh, e crossover, por así decirlo, de los、eh, superhéroes de DC con los superhéroes de Watchmen. Una historia que ahorita va en su tercer tomo, va agarrando sus matices, salen personajes de Superman, Batman y obviamente personajes entrañables como Roshburn, Ocimandias,、eh, el Dr. o o c t Manhattan. ¿tú? En fin,、eh, una historia que, si bien no le, le podemos entender un principio, yo recomendaría para poderla entender mejor leer un poquito más de la historia de Watchmen, de la n i s t o a gráfica de Renmur,、sí. y después pasar a leer Doomsday Clock. Así es, como dice r o d o l realmente sí es una historia un poco pesadona. Este,、pues、puedes leer la mitad del cómic y luego lo dejas tantito y luego lo vuelves a retomar para que no se te haga tan pesado. Pero realmente sí es una historia que vale mucho la pena debido a esta fusión. ¿no? De esta fusión de ese universo de Watchmen con este universo de DC, este, y la verdad es que eh, esa, eh, lo que nos están preparando, yo supongo, al final es verdaderamente lo que va a valer un poquito más la pena de toda esta historia. este Como bien dice r o d o hay que leer un poquito de Watchmen, porque si no te va a costar un poquito de trabajo entenderla. Pero sin embargo, creo que es bastante bueno, ¿no, r o d o Así es, totalmente recomendable. Les digo nada, tenerle paciencia en la lectura. Ahorita van en su tercer número, los pueden conseguir todavía,、eh, si no descarga digital, porque también ahorita yo tuve la suerte de que alcancé a comprar el primer número de la primera edición, por así、sí. decirlo. Me costó e en ese entonces 100 pesos. Y ahorita no ha pasado mucho, ya y está en 600 pesos el primer número. Entonces, este, es la demanda, imagínense, de la calidad de historia que se piensa manejar aquí. n o Efectivamente, todo esto no le hagan mucho caso acerca de los compradores de Rodo, pero ese es, esta lectura es una recomendación más de mi querido Rodo. Purple. <tries> oso